Saludos, por sentar, s e amados. Quiero dar gracias a este a n o primeramente, por、pues, el día del sábado pasado, el sábado pasado, superpues que. l o p r i m e r o en llegar fueron los hombres. Así es como tiene que ser. En las sinagogas tradicionales, el hombre que va delante primero va a hacer su oración y llega el primero. Cuando me, me dijeron, me contenté mucho. Había mi niña. Es una de las cosas que nos bendice que es a través de su Torah en sacar el cefe. Tradicionalmente se saca cuando hay miñán. Miñán es cuando hay 10 hombres con talí. A veces, por un hombre que no viene, no se puede sacar el cefe. Y los enemigos no son e s p a c i o s como dice el cántico de Moshe. e es sean e s p a c i o s tus enemigos, dice la, el cántico c u a n d o la Torah. En, se encamina se pasea. Y quiero aprovechar la oportunidad para los visitantes. Quizás、eh, se dijo el sábado pasado, no sé. Que no es un objeto al, al cual idolatramos. No. Es la palabra de Cristo que está allí. La palabra en la lengua santa. Es la que nosotros reverenciamos. Por eso hacemos una reverencia. Si el hombre reverencia a un, a un manatario, a un rey, ¿cómo? ¿Cuánto más a.? A la palabra de Rey de Reyes, l Señor de Señores. e l a quería dar eso por, por asentado muchísimas gracias. ...y l l a juega a los hombres. Quedan d a contar y sin cuchillado, debe estar en el curso de veo, todo, sin excepción. Todo tiene que estar los miércoles. De cinco a seis de la tarde para coger su e n curso de h e b r o para que podamos empezar a ir en Hebreo la ciudad. Pienso que se ha retenido un poco la v e n i d a de Cefe Torah. El grande es debido a eso. Vamos a hacer un. arreglado Vamos a tener ese r e t o amado. Amén. Acuérdense que fue como una jaraja. La p a s a d a vamos entonces a lo que venimos, a la palabra. La p a s a d a á a s e b u a poción de la semana. Comienza con una determinante demanda. del eterno diciendo ve hacia el faraón ve hacia el faraón no s、si, é si tú quieres ir bueno cuando te l e v a n t e s te quitas te lava la cara y pues ir al faraón、no, ve n hacia el faraón dice la palabra Algunos rabinos interpretan o dicen que Hashem le dijo cariñosamente a Moise, ven, ven conmigo, yo estaré contigo, yo te voy a acompañar. También dicen ellos, algunos otros rabinos, sabios de la Torah, de bendita memoria, Que la expresión bo, que yo digo que era para echarme la c u c h a porque es bo, bo". <ríe> es bo. e h i s t e mal, l o Mal. o Este bo en hebreo se compone de la eta, ba, ebet y la aef. ¿Verdad? El valor de estas dos letras suma tres. Uno y dos son tres. Esto alude a que Hassan le avisa a m o s h e las tres restantes plagas que iba a enviar sobre. Sobre el m i s e r i c o r d i sobre esto. Continúa diciendo el Pazú, el uno, Pues yo hice endurecer su corazón. Aquí cae una pregunta: ¿cómo se explica que Hashem. Haya interferido en la decisión de Faraón. No no c u a r t ó no c u a r t ó así su h í b r i a l r e d e d o a endurecer su corazón. Para entender esta situación es preciso. Destacar los siguientes puntos. Uno, si nosotros estudiamos con detenimiento la parcial pasada, hasta la quinta plaga de la peste, fue el propio faraón quien endureció su corazón. No fue el eterno. Negándose, Salir al Jair, s a l a nuestro pueblo. Dos, la finalidad de las plagas que j a c e n abatió contra Egipto, sobre Egipto, fue para nutrir la mente, nutrir, animar la fe d e los propios hebreos, en la o i m p o t e n c i a en el poder de j a c e n Si fuera solo por castigar al pueblo de Egipto, pensemos que con una, sola, con una sola plaga, con una sola incontundente plaga, hubiera sido suficiente. ¿Cierto o no? Ah, pero esto tiene un porqué. En consecuencia, h a c é n aprovechó la obstinada terquedad de Faraón. Para humillarlo, para demostrarle al Faraón, perdón, para,、eh, para demostrarle a su pueblo la, la, lo nulo, la nulidad y la falta de poder pagano. Vigente en Egipto. ¿Me e s t á entendiendo? ¿O me sé explicar? Por consiguiente, Hashem prolongó la tesquedad entonces del faraón para u s a r a a favor de Israel. Eso fue lo que hizo. Y dijo a Donai, a Moshe, Ve hacia el faraón. Según, los sabios, según el sabio Francés Rasfi, este paso, este versículo, no nos indica e s p e c í f i t a m e n t e para qué debía ir Moshe al faraón. La, la siguiente frase a d o n a i le dice a Moshe que debe ir, pues yo he endurecido su corazón. Esto parecía no tener una lógica para ir a él, s i y a l a n d o d e c i s t e el corazón para q u é voy a ello, a menos que se entienda que el propósito era para advertirle al faraón. Advertir entonces. Además, debemos recordar que el faraón ya había reconocido que estaba actuando mal. Y eso lo vemos en el capítulo 9, versículo 27 de Ézolo, de e m o s donde dice: Y enseguida llamó al el faraón a Moisés y a Aarón y le dijo a ellos: el pecado esta vez. Adonai es justo y yo en mi pueblo somos culpables. Él aceptó. Claramente había pecado. No solamente él, sino, sino también todo su pueblo. Pero en, en realidad, la. La advertencia no era para él, para el faraón, sino para sus servidores. ¿Sabe por qué? Ya que hasta ese momento ellos no habían endurecido sus corazones. Así que Moshe y a d r ó n transmitieron el mensaje a Hashem, al faraón. Ellos a d m i t i e r o n según como dice el Pasuk, así dice Hashem, el e l o h de los hebreos: si tú aún r e h ú s a s dejar ir a mi pueblo, yo traeré langostas dentro de tus de, de tu fronteras mañana. Ellas devorarán el trigo y todo árbol que han quedado en el campo después de la plaga del granizo. Yo subrayé aquí dentro de t u frontera, porque los javinos dicen que las plagas llegaban hasta las fronteras de Egipto. l e ahí para allá no. Todas las plagas llegaron hasta la frontera. Lo que l lo que ocurrió que o con la plaga de granizo que abatió todos los s e m b r a d r i l l o s todo lo que había, hasta los animales murieron, porque eran granizo hermoso. No eran esos e granizos que yo nunca lo he visto, pero aquellos que han visto, los granizos son pequeños. Aquellos eran. Piedras realmente. h a s t a los mismos animales. Mataron. Murieron. Y la langosta era justamente para rematar lo que había. La respuesta a la pregunta que todos hacemos para qué creía. Dios, j a c c i ó sacar a su pueblo de i s r a i m de Egipto. Hay una tipología de Egipto que sería el mundo, ¿cierto? Eso es lo que se, se contempla. No se me vayan a dormir, porque realmente esto está muy bueno. Amén. Egipto es el mundo actual, lleno de pecado. Faraón, Satanás, el Señor reprenda, que no quiere que salgamos de ese mundo corrompido, pecaminoso, pervertido. h a s s n saca a su pueblo de Egipto, mundo, para que le sirva. アシン、アシン、シャカー、シュポエロ、デジット、パークレシバー、アシン、キ Del pecado. ¿Para qué? Para que le sirva. Sí, sí, sí. Capítulo 8, 1 dice: Entonces Adonai dijo a Moshe: v e n a l faraón y dile: Así dice Adonai, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La declaración divina. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese l propósito de Jacen hoy día. Es contigo. Es conmigo. Para que le sirvamos. El propósito de sacarnos liberarnos es para que le sirvamos de todo corazón. Lo que nos impida servir al Eterno, de todo corazón es lo que constituye el mundo, Egipto. Aquel entonces, en aquel entonces, Egipto, el mundo. Jesús dijo: Hacen tú, Eloa, tu Dios, adorarás, a Él solo servirás. Si adoramos y amamos a h a s h e con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, como lo decimos en el Shema, todos los días, dos veces al día, en nuestras oraciones, es inevitable que le sirvamos. El que adora sirve, y el que sirve correctamente adora. Los adoradores de Jacén le sirve en santidad y de corazón. En la, profe en, en la profecía de Zacarías, el sacerdote Zacarías, el padre de Joharán, el inversor, el conocido por el bautista, vemos reflejado. El propósito eterno de Jacén para su pueblo. Donde dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, que liberados de nuestros enemigos, sin temor, recibiríamos en santidad y en justicia delante de Él. Todos nuestros días. No podemos servir si aún estamos bajo la servidumbre de los enemigos de la vida espiritual. ¿Cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son los enemigos de tu vida espiritual? Los cuales te impiden servir al Eterno. Los enemigos de j a s é n son los enemigos de nuestras almas, incluyendo la carne y todas las pasiones que combaten contra el alma. Todo lo que nos enreda e impide Nuestra disponibilidad para servir a la región es un enemigo. Es que tuve que llegar, llegué tarde porque tuve que ir a coger una colita para comprar una vía pan. Es que llegué tarde porque tuve que ir a la. Llegué、no, tarde porque todo es nuestro enemigo. ¿Ese enemigo es e enemigo de la región. Porque no quiere que tú le sirvas. Porque, como dije antes, el que sirve, al o r a el que a d o r a sirve. Jesús tiene siempre un plan para liberar. El pueblo de Israel había sido esclavo durante cientos de años en Egipto, donde estaban bajo opresión. Y servidumbre, pero además habían sido influenciados por las religiones de los paganos. El miércoles alguien habló sobre eso en las clases de los hombres. Antes de que Adonai pudiera librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, tuvo que librar a de la influencia de la idolatría. n o fueron doscientos y pico de años bajo la esclavitud, porque antes no se eran esclavos. Bajo el mando, la influencia idolática de Egipto. Hacen que tiene que liberar a nuestro pueblo de esa influencia de la idolatría. Egipto era una nación orgullosa, era una nación más, la más avanzada, la más con mayor teología c n en aquel entonces. Pero, a pesar de todo, adoraban dioses falsos y confiaban en ellos para su protección, prosperidad y seguridad. Pero esa adoración a los dioses falsos realmente creó un sistema, un sistema diabólico, que ataba y e x t r a v a a b a a la nación. Eso es lo que la idolatría hace en cualquier nación. Forma, forma una estructura d e m o n e a c a sobre el territorio que mantiene a la gente cegada y atada en tinieblas. Hay algo parecido. A través de la idolatría, Hasatán. Tiene el, la libertad, tiene el derecho de oprimir un país causando corrupción moral, miseria y enfermedades. Quien está entronado tiene el derecho de gobernar. Esta era la situación de Egipto. Antes de eso, d e e s o Para que Israel era necesario no solo romper el poder de los, de los dioses, que se podía llevar uno, romper el poder de los dioses de c r i s t o Era necesario, sino también establecer la adoración a Hashem. Por eso el Señor dijo: Así dice Adonai, el Dios de los Hebreos, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me adoré. Donde Adonai es entronado por la adoración de su pueblo, todos, oye, a m a d o todos de iniquidad tienen que caer. Y aquí es por qué nosotros alabamos y elevamos adoración al Eterno. ¿Para qué? Para que caigan muros. De iniquidad. Es por eso que nosotros adoramos en Shabbat para que caigan muros de iniquidad. Como pueblo unido, como pueblo que somos unidos, adoramos para que caigan los muros. Algo muy similar está ocurriendo. Porque no no es un secreto en Venezuela. No es un secreto. Está ocurriendo en Venezuela. Pero a través de las oraciones de los, de la, de los hermanos evangélicos, los cristianos, nosotros mismos, aquellos días lunes, que oramos siempre por quién? Por Israel. Y por Venezuela. Húmete a esta oración los lunes de 4 a 6 de la tarde. Decía que la, a través de las oraciones de los justos, hombres y mujeres que se postran orando sin cesar, alzando las manos a los cielos, alabando, caerán. Por el poder de los dioses. v i v e n r á la paz a Israel y v e n e r á la paz a Venezuela. Así nos sacará la esclavitud de los dioses falsos de esta nación. No es, no es un secreto, amado. En los cuales muchos confían. Para su prosperidad y seguridad. Jacé nos estará liberando. Jacé nos estará liberando de toda la tea, de toda la confianza en cosas falsas donde creemos tener nuestra seguridad. Hay mucho. Son creyentes y sin embargo están. Como dejando o sugando esa posibilidad. Como por ahí que dicen, o no, yo no creo, pero es que v u e l a n v u e l a n Nos estará así, nos estará librando del pecado, del reino, de las tinieblas. Pero antes tenemos que limpiar, amados. Nuestro corazón es de toda iniquidad, de toda influencia i n i g u a del mundo y tomar e l lado de Jesús. El Eterno quiere librarnos de seguridades falsas. Y por él, nuestra confianza totalmente a él, en él. Permiso. No voy a decir u nada. v e Yo creo que ya ustedes se la saben. Muchas congregaciones,、e、inclusive los mismos miembros tienen muchas ataduras y hay poca disponibilidad para servir a Jesús porque están al lado d e que está mandando. El que está mandando es el que está entronado,、eh, al que han dado poder. u No es el hombre. otro ok Personalmente no veo otra forma de desarraigar al pueblo de j a c é Cuando digo al pueblo de Jacén es a ustedes. Besas a d u d a s al materialismo y liberales del Dios de este mundo. El Dios Mamón, al Señor Arrependa, la estabilidad económica, el amor al placer, el ocio, tendrá que caer antes de que el pueblo le haga. Se ha liberado del mundo. Abu d a b i Sara es la idolatría. Dice eso: n o s h o m ó seis s e i s n o m á s que se i s seis s e r 6, 6, ¿no? Por lo tanto, ve a decir a mi radita que yo, el Señor, Voy a liberarlos de su esclavitud y de los duros trabajos a que han sido sometidos por los egipcios. d e s p l e g a r é mi poder y los salvaré con grandes actos de justicia. Amén. En Egipto, ya vamos a entrar en algo que no sé que va a gustar. En Egipto adoraban una serie de dioses, y como dicen, muy diosas, que permitían ofrecer protección para cada clase de necesidad o problema. Los egipcios pusieron grande gran fe en sus dioses. Los cuales eran realmente demonios que mantenían al país en exigible esclavitud. Para el familiar. Con las diez plagas, h a c é n demostró que es una necesidad, es una e s una completa, es e edad confiar en Dios. t o d a Las plagas que Jacén envió sobre Egipto para obligar a Farón a liberar los esclavos Era, eran confrontaciones con los dioses que gobernaban esa tierra. Cada plaga era contra una deidad o varias deidades egipcias. Vamos a ver. La plaga de la sarna, Shechim. Como se le conoce en hebreo, Shechim. Por ejemplo, en la plaga de la sarna, Hashem rectó a los dioses. egipcios Que decían que tenían el poder de sanar. Los magos, los brujos, los médicos egipcios hacían sacrificios humanos sobre un altar, un altar quemando su cuerpo y tomando las cenizas y p a s a n d o las cenizas. Ellos pensaban que esas cenizas curaban a la gente. Entonces, Moisés, para confrontar a ese Dios, tomó polvo y lo pasó en el viento y vino sana r y llagas sobre la gente. h a c e n mostró. Que sólo él era el s a n a d o r Adonai j a f a Versículo 26, capítulo 15, dice: Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Adonai, tu Dios, el cielo, el resto delante de sus ojos, y diez o í d o a su mandamiento, y guardáis. Todos sus estatutos, ninguna, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Adonai, tu sanador, Adonai Rafa. Y Adonai continúa demostrando lo, hoy que la sanidad. Viene solamente hasta e a ley. Amén. Todo lo que p i d e en mi nombre, l lo haré. La plaga. Del granizo. Barat. He aquí que mañana a esta hora, yo haré llover. Granizo muy pesado. c u á l nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Eso ...se llamó 9-18. En Egipto había una diosa llamada Nut, N-U-T, Nut, que era la diosa del cielo, que era la e s p o s a De Gem, Gem, Gem, Gem, G-E-B, gem,、eh, -E、gem, Dios de la tierra, la Diosa del cielo y el Dios de la tierra. La gente creía que servían a Nut, la gente creía que sí servían. A la dios Nus, serían protegido, serían las dios Nur se r í a n protegidos de q u é s eran í las dios del cielo, era la protegida de la tormenta, de los relámpagos, de los granizos y cualquier fuerza perdón, destructiva de la naturaleza. h a c e m confrontó. Ese príncipe satánico enviando granizo que destruyó los granos, los frutos,、e、incluso, como dije hace poco, los animales. Ahí vieron que el poder de n u d para proteger, me la recibió. Tengamos en cuenta. Que Moisés le advirtió al faraón de todo lo que iba a suceder, lo que iba a pasar antes de que pasara. h a c h e m siempre avisa antes de enviar sus juicios, porque quiere que el hombre se arrepienta y cambie. Cuando tú veas algo que está sucediendo, Mira bien, aunque creamos que estamos en el camino de h a c h e m mira a ver si es algo que h a s h e quiere que tú cambie. s No es que tú eres un pecador, un pervertido, no, no. Hay, hay algo que a lo mejor h a s h e quiere que tú cambie. Para que hagas t i k u n hagas teshuba. Veamos la plaga al B. Al B era langosta. Eso lo ...diez c u a t r o 4, dice, porque si ...si te niegan a ir a mi pueblo, es alguien que mañana t r a e r langosta a tus fronteras. Aquí. En la plaga de la langosta, Hashem derrotó a varios de sus dioses. Había uno llamado Shu. h u b i e h a n oído ese nombre, ¿no? d e p e r t i v o ¿Cierto, ¿verdad?、Eh? Cuando se dice a Yeshua, algunos dicen Shu. Era un Dios que controlaba también los vientos. Y Jacén confrontando ese demonio hizo s o p l a r un viento fuerte de este que trajo langosta, la que comieron todo lo que había quedado de la plaga de d e c a n i z o a g a s á b a l o con todo. Hasta las d e r b i t a s que, que había n quedado, eso le arrasó la plaga de el a n i z o Amén. Amén. Bueno, una educación. Había otros otros dioses. n e f i n e f i era la diosa que guardaba el grano. Y estaba el, el, el falso Dios René Nute, René n t e diosa de la cosecha. El Dios de la tierra, que, y r y Jeset, que es otro Dios de la abundancia, estos, estos cuatro, Jeset, los derrotó. a través de la plaga de la langosta. Hashem le fugó la prosperidad de los egipcios. ¿Sí o no? Confiaban, confiaban en todos estos dioses para producir, en fin, y asegurar una buena cosecha. Y propiedad, Jacete. Los g u a r i a s de p a n o confiaban en todos esos dioses para producir y asegurar una buena cosecha y propiedad. Ellos confiaban en esos cuatro dioses. ¿Pero qué pasó? Jacete mostró que s o l o él puede suplir. Y asegurar todo lo que nos falte. Hacen es nuestra, nuestro IGD, ¿verdad?、Sí. No vamos a prosperar, amados, fuera de él. Quizás usted se p o n g un t e pero bueno, yo conozco unos cuantos ricos que、si、no creen como yo creo. Dice la palabra que tú me, tú verás con tus p r o p o s ojos pasar al inicuo. Tú tranquilo, ve a eso en mano s del Señor. Y además, aquí el Señor n o está p o r aquí como juez. Señor, para que le sirva. El temor y el deseo. Temor y el deseo son dos fundamentos para. La idolatría. Temor y deseo son dos fundamentos para la idolatría: el temor de escasez y el deseo y el deseo de prosperidad. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. En esto es que están cayendo la mayoría de los, de los venezolanos. El temor de que los alimentos se escaseen. Hace tiempo dije, al principio, de que en vez de cumplir con la m e s i v a Del mandamiento del Shabbat, no voy a coger una cola porque necesito buscar, porque no hay alimento, se va a escasear. Y otro, lo que tiene mayor contacto, no digo la palabra porque es muy obvia, ¿verdad?, de que compran. Cantidades, e era posibilidad de comprar c a n t i d a d para comerciar con el hambre de que está pasando el hambre. Porque ellos sí, sí, ellos prosperan. Amado, los egipcios llevaron a servir a Dios de s Parson. La idolatría y el temor a faltar trae maldición, miseria, proezas y enfermedades. No sé c o m o que es constante hoy día. Miseria, proezas y enfermedades. No estoy criticando nada. Debemos de examinarlos nosotros, nada más. De no caer como los ejércitos estaban creyendo en falsos dioses. Así, antes de sacar a su pueblo, Egipto tenía que sacar de sus corazones toda dependencia de los dioses falsos. Hoy día, Hashem está confrontando el dios Mamón. Palabra Aramea, que significa riqueza. No es una palabra hebea. Aramea, Mamón. Mamón. Dios del dinero. Permitieron la crisis f e Económica para librar a su pueblo de la dependencia del dinero, la avaricia, el amor al dinero. El r e i n o de las tinieblas ha creado, amado, una estructura, una jerarquía para tener al mundo en clavitud y bajo su control. Así nos está librando. De todo tipo, de la s e l l a para que aprendamos a vivir por la fe, confiando totalmente en Él. Después de sacar a los, a los israelitas de la esclavitud de Egipto, e s dio de comer. r q u é q u i é n e s dio de comer? ¿Ah? ¿Eh? ¡Maná! Me dio de comer maná para que aprendiesen que el hombre p e r d ó necesita l hombre e n más de las cosas materiales á s de l s cosas a m y que no solo del pan v i v i o sea, necesita más de las cosas espirituales que las cosas materiales. Eso es lo que quise decir. No solo de f a m i l i a r el hombre, sino d el hombre pillar de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Ya vamos terminando las plagas. Hoshen, Hoshen es el d i o s más respetado en Egipto, el, el, el más. Eh, el más respetado en Egipto era Ra, Dios del Sol. El que según creía, el que según creía, traía la luz, porque era el Sol. Su rival y adversario era, un, era Dios Apep, que gobernaba. Las tinieblas. Así le vio una, una oscuridad palpable sobre, Egipcio, sobre los egipcios. Una densa, pero tan densa tiniebla, confrontando a su Dios Ra. Dice los sabios que el que quedó sentado no se podía parar. Y el que estaba acostado no se p o d í a parar, porque era t e n d e n c i a a tinieblas que no podía moverse. Y eso duraba días. Las plagas no duraban de hoy en la mañana y terminaban en la tarde, no. Todo. ¡Oh! Y los daños p o r l a t e r a e s mucho más. Pero Dios.、Eh, pero Dio luz donde, a s s a n dio luz donde, donde habitaban nuestro pueblo, en Gosem, en la tierra de Gosem, ahí donde vivían los israelitas, confrontando a Dios, a Pek, de l a t i n i e b l a Hassan demostró que él reina sobre la luz y l a t i n i e b l a El Señor puede traer luz a cualquier lugar, por más oscuro que sea. h a c s n que sepamos que Él tiene el poder de vencer todas las tinieblas. Lo hace cuando buscamos a Él para revelación, para la revelación que necesitamos. h a c h e m es luz y en él no hay tiniebla. Él hizo resplandecer la luz de su palabra en nuestro corazón, mostrando a su hijo, Jesús Jamasía, la luz del mundo. Ese, ese amén está muy, muy poco, un pobre. Tiene que ser un amén más rico. l Alú h a c h e m El último, era el ángel de la muerte. El ángel de la muerte llamado m a l k a t de Jodot, exactamente. h a c e m á s Dice Éxodo 11. Y el eterno dijo Moshe. Una plaga más trae sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Como a medianoche, yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirán todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito Que la sierva que está detrás del molino también, todos primogénitos de ganado. Eso me hace pensar algo, es d o n d e me vino ahora. Me dijimos que la plaga es eso: voy a dar a los. A los t e m b r í n a los hombres, bueno, a la mujer que quiera, investigar. Si en la plaga de, de granizo dice que murieron los animales y ese e un esporte y ese fue la última, como es que dice aquí también, también murieran también todos los primogénitos del ganado. Eso se lo dejo a los por allá, a Federico, a Esteban, a Ángel, a Carlos, a Franco, a Hermano Abraham, a todos ellos. A q u e se quede colar también. ¿Por q u e A ver, ¿por ¿okay? qué invertir en eso? p l a g a s tras plagas. h a s e m confrontó a los dioses de Egipto. Pero aún así, Faraón no dejaba ir a su pueblo. El juicio final fue el ángel de la muerte que mató primogénito s de Egipto, a, a todos los primogénitos de Egipto. Esa plaga, Confrontó al mismo Faraón. ¿Por q u e La gente de Dios era confrontada a, a los dioses, ¿verdad? Porque esta confronta al Faraón. Porque el Faraón, que pensaba que él era un dios y que tenía el poder de la vida y la muerte. Se le consideraba la autoridad suprema y demandaba, y demandaba adoración. ¿Qué es l que lo adoraba? Así demostró que no podía guardar ni a su propio hijo y que el poder de la vida y de la muerte lo tiene solamente a Donai. Amén. <tose> e s l a plaga rompió la altivez del faraón. Los, los egipcios también creían en s u d i o s a i s i s Espera, ¿verdad? La diosa que supuestamente guardaba a los niños. No, no, no me voy a desviar. Gracias, no quiero desviarme. Los egipcios anteriormente habían tirado a los niños hebreos al río Nilo para que se lo comieran, para ser devorados por los cocodrilos. Pero o su p e c a d su pecado cayó sobre su propia cabeza. con el ángel de la muerte, pasó sobre c r i s t o Y donde no、eh, donde no veía, y el, y el ángel donde no veía la sangre del cordero, salía a la muerte. Jacín les avisó de antemano lo que iba a hacer, si no dejaba libre a su pueblo. También dio una forma de escape a cada uno que creía su aviso, sacrificando un cordero y poniendo esa sangre en los postes y linteres de las puertas de su casa. La sangre del cordero se aplicaba con el s o p o una hierba amarga. Que representa el dolor del arrepentimiento. Ese es el s o p o un manojo de hierba s amarga. Que representa el poder, el dolor del arrepentimiento. Para así poder recibir el beneficio de la sangre del hijo de e u o h i m El gobierno llamado s Hassatán antes trajo muerte engañando a Adán y Eva, Adán y j a b a j e s ú a nos libró de aquel que tenía por d e la muerte, muriendo por nosotros en el madero como como el j o d e o expiatorio. Ese era el p e c La ley del pecado, la ley que era maldición, lo、no、que tú guardes es Shabbat, lo、no、que tú guardes es la fiesta, lo、no、que tú no, era esta, la muerte que está en manos de h a s a t á n Nuestra victoria sobre. La muerte no viene por ninguna fuerza de voluntad o por ningún otro poder <coughs> sobrenatural. Viene p o r el poder de la sangre de Jesús Jamasías. La carne del Cordeo representa el verbo, la palabra de Elohim hecho carne. La sangre representa el hoja colch, que da vida a la palabra. Y si comemos, si、e e、escuchamos, escuchamos la palabra de Edwin, tenemos vida e t e r n a A s a b e Mosés cambió el río Nilo. En sangre, destruyendo la confianza que tenía en ese Dios de la fertilidad y vida. Lo que era para ellos vida, así lo cambió en muerte. La sangre que representa la muerte de un codero inocente, así lo cambia en vida. Para aquel que cree y aplica su sangre en, en, a su corazón, la puerta de su alma. El corazón es, representa la puerta de, nuestro, de nuestra alma. Todo lo que Adonai hizo en la t o r á apuntaba hacia el sacrificio de Jesús a m e s í a El cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El que cree y recibe a Yeshua como Señor y Salvador será libre de la muerte eterna y el que no cree caerá bajo el juicio de Elohim. Así ha entregado al mundo a su Hijo. Primogénito. Para aliviarlo del castigo de la muerte. Y bendecir con su presencia todo aquel que cree. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. a m a d o con esto concluyo. Los egipcios. confiaban y dependían de sus dioses falsos para suplir sus necesidades. Un dios falso es algo o alguien en quien confiamos, que,、eh, que está, como decir, en competencia con el r o í n verdadero. Los dioses paganos les infundían miedo y por eso sacrificaban a esos dioses. Estos dioses falsos también prometían protección y prosperidad. Cuando hay temor, no hay confianza, amado. Cuando hay temor, no hay confianza. Nosotros también podemos tener miedo cuando falla algo en el que hemos dependido. Antes de que el Señor nos pueda sacar de cualquier esclavitud, tiene que liberarnos de temor a que nos falte provisión y toda dependencia que no sea supida por él. El pueblo judío había visto palpablemente la s mano s de Adonai a traer plagas contra Egip Egipto. Vieron c ó m o Adonai les había rodeado p e r ú z allá en la tierra donde ellos habitaban en Egipto, en Goshen. Cuando los egipcios, a su vez, estaban en Goshen. Oscuridad. Vieron en nuestro pueblo, vieron la procesión de Adonai para librar el del ángel de la muerte cuando esparcieron a sangre del cordero sobre su puerta. Nuestro pueblo vieron abrirse el mar rojo, el Yen s u b y miraron con asombro. Cómo desaparecieron todos sus enemigos debajo del agua. Comieron el maná que Donai proveía di diariamente desde el cielo. Jacén d e mostró que él podía sobrenaturalmente s u p r i r sus necesidades físicas para que no estuviéramos ansiosos. Hacer el r a d e l o r que n e c e s i t a m o s para comer o beber. Así que mostraros hoy, como está escrito, que él subirá todas nuestras necesidades según su riqueza en gloria por Jesús a m e s í o s Adora decir, Elohim. Que provee, el Dios que provee. Él p r o v e c h ó el sacrificio para liberarnos o para librarnos e del pecado y la muerte. Sobre todo, debemos depender exclusivamente de la sangre del Cordero de Ben, que nos libra de todo el pecado y no confiar en nuestra justicia. Las plagas confrontaron los fundamentos y valores primordiales de nuestra vida. Trata con nuestro sistema de valores. Si no establecemos de dónde hemos venido y cómo vamos a sobrevivir, sobrevivir corremos el peligro de poner. Nuestra confianza en toda s clase s de ídolos para vencer nuestros temores. Amados, para evitar la idolatría, tenemos que ser fundados en la verdad. A través de la plaga de Egipto, Adonai le mostró su poder sobre todos sus dioses. h a s s n también quiere derribar toda, derribar toda fortaleza y atadura en nuestras vidas. Él se, se quiere mostrar. h a s s n quiere mostrarse ante ti fuerte a favor de su pueblo, a favor de ti, en contra de tu problema. h a s s n quiere. Librarte de toda s atadura s de e n e m i g o también. Por eso vino e s h u a a proclamar l i b e r t a d a los cautivos.、Amén. Confronta, amados, tus temores con la fe en la palabra. h a s h e es un Dios de milagro. Ayer, hoy y siempre. Y no nos desamparará en nuestra prueba. Oye, en la prueba, Dios está contigo. No te va a desamparar. Como está escrito. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no s e h a c í a oídme atentamente, y dice el Señor. Coméis del bien y dedicaré vuestra alma con grosura. Y quien haga vos es oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme. De David. Amado, creo que preciso en este instante, aunque creo que todos, todos somos creyentes, pero si tú crees que Sí. Pero si tú crees que algo de lo que aquí se ha dicho, lo que hemos manifestado acá, tocó tu c o razón y pensaste, oye, yo aquí he fallado. Aquí es que me falta. Como que h aceiticum, aceiteshubá, arrepentimiento, v rectificar, porque no sabía.、Pues. Puedes pasar adelante. Con pasar adelante no estás iniciando de Dios. v i c i n los d e m á n yo soy un t e m e n d o pecador, yo soy un perverso. Vive quien está libre de pecado, que si la primera piedra. Ustedes me conocen a mí cuando yo hago un llamado. No es mi costumbre, no, no es mi costumbre hacerlo. Pero si es necesario, cuando es, cuando es,、eh, la el espíritu me toca y me dice algo. Entonces no soy yo el que lo estoy haciendo,、mamá. Es la acción que lo está haciendo. La verdad, este hombre, No, no me vean a mí. Cuando yo le vaya a p o n e r las manos, vea que es Hashem a través de mí. Yo sin él no p u e d o、no、nada. Amado, aquí estamos delante de tu presencia, Abba, tú que escudriñas los corazones y que nada podemos ocultar de ti, Señor. ¿Por qué tú escudriñas nuestros corazones, Abba? No es para juzgarnos ni para que nos sintamos alejados de ti, sino que tú escudriñas nuestros corazones porque tú nos quieres liberar. Liberar de las ataduras que trae el pecado y la desobediencia. Liberarnos, Señor, de las cadenas que el enemigo haya puesto en nuestras vidas, Señor. A través de esa idolatría oculta que puede haber dentro de nosotros, Padre. Donde ponemos otras cosas por encima de tu palabra, de tus instrucciones, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre Santo. Para que tú, Señor, nos limpies a través de la sangre de nuestro Yeshua HaMashiach. Que tú confirmes en nosotros el llamado que un día nos hiciste, Padre. Y que muchas veces hemos caminado torcidamente, Padre. Sin obedecerte como debemos hacerlo, Señor. Y por eso muchas veces. Nuestra vida está estancada, está como una agua estancada. Tú nos llamas, Señor, a que seamos como ríos de agua viva, agua que fluye, que da regocijo, que da paz a nuestros corazones. Por eso, Hashem, tú haces este llamado, Padre, para que nos despojemos. De esa vida vieja que a veces quiere atraparnos, de esas costumbres que teníamos, Señor, como le pasaba a nuestro pueblo cuando estaba en el desierto, muchas veces añoraba aquellas cosas de Egipto, Padre. Señor, cuántas veces en nuestras vidas a veces queremos aquellas cosas del mundo pasado, Padre, de nuestra vida pasada. Pero tú nos has llamado a darnos una nueva vida, una vida pura, limpia, santa, una vida que manifieste que somos hoy hijos del reino, que tenemos una vida nueva ayer. Somos hijos de la promesa, Abba, hijos de tu, la promesa que tú nos has dado en tu palabra, Abba. Tú nos has llamado a ser diferentes. Despojarnos de la vieja vida y vivir una vida en obediencia. ¿Qué nos prometes tú en tu palabra, Hashem? Bendiciones, Abba. Tu palabra dice que en nosotros está la decisión. es aquí, yo les pongo hoy la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas. Escoge el buen camino para que tengas un buen futuro. Para que vivas una vida de abundancia. Una vida de shalom. Porque cuando estamos en paz contigo, Hashem, así tengamos que pasar por alguna tribulación. Tengamos que pasar por algún problema. Confiando en ti, Padre, nunca vendrá. Ese temor, ese miedo que nos pueda desviar de la verdad, Abba. Por eso estamos aquí delante de ti, Hashem, para que tú nos ministres a través de tu Ruach, nos ministres a través de tu Espíritu, Señor. Saca de nosotros la escoria, Padre. Tu palabra dice que tú, cada cierto tiempo, Podas, quita las ramas que nos sirven para que entonces podamos ser un árbol fuerte. Tú nos llamas, Señor, a que revisemos nuestras vidas, Padre. Que revisemos nuestras vidas, Señor. Porque Tú quieres que demos frutos, Padre: frutos tanto en nuestras vidas diarias, en nuestro comportamiento. como también en aquellas almas que están a nuestro alrededor, a quien tenemos que hablarle de tu palabra. Como escuchaba hoy a, a un hijo tuyo, Señor, quebrantado, porque miraba a su alrededor tantas almas que están extraviadas y sin esperanza. Pero tú has puesto en nosotros, en nuestros labios, palabras de salvación, palabras de vida eterna, Para los que andan en la oscuridad, Señor. Quebranta nuestros corazones, Abba. Sensibiliza nuestros corazones a tu voz, Señor. Para que podamos entender tu mensaje, Padre. Tú eres el único, Señor, que puede hacerlo. Tú eres el único que conoces lo más escondido que hay en nuestras mentes. Pero tú nos limpias, tú nos purificas y tú haces n u e v a todas las cosas, Hashem. Cuando salió nuestro pueblo de Egipto, no fue fácil, no fue fácil dejar las cosas viejas, no fue fácil despojarse de t o d a s costumbres que tenían allá, no fue fácil dejar de ser esclavo. 40 años, Señor, pero hoy tú nos has dado primeramente a nuestro Yeshua HaMashiach, quien a través de su sacrificio nos limpia y nos purifica de todo pecado y de toda maldad. Nos ha dado tu palabra, tu palabra que nos enseña. Que escudriña nuestros corazones y que nos lleva a toda verdad, que nos muestra el camino correcto por donde debemos andar y nos ha dado el soplo de tu espíritu en nosotros, Abba. Ese espíritu que nos redarguye cuando estamos en desobediencia. Que pone una alarma en nosotros cuando no estamos caminando de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tu espíritu, Señor, que nos fortalece y nos consuela. t u has puesto nuevas armas en las manos de tus hijos para que podamos caminar con fidelidad y en obediencia, Abba. Nos has dado todas las herramientas necesarias, Señor. Solamente es necesaria nuestra voluntad, nuestro propósito, el ser hijos obedientes y que te sirvan, Padre. Toda r a b á Hashem, por tu amor y tu bondad, Padre. Alabamos tu nombre, Hashem, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Padre. バンドと言 e てくれ e るんだ。 Porque tú no nos abandonas, Abba. Aunque a veces seamos desobedientes, tú siempre nos sostienes, Señor, y nos levantas, Padre. Tú nos levantas, Señor. Toda rabba Hashem. h Toda r a b b h Hashem. Porque eres bueno. Su santo nombre, porque tú eres quien perdona todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, porque tú eres Señor quien sacia de bien nuestra vida, tú eres Señor que i nos n levanta y que i n nos sostiene. せいぜい、そんなことない。「Tú eres quien perdona todas mis iniquidades, Señor!」「Te alabamos, Padre!」「Gracias por tu presencia en medio de nosotros, a s h e Señor, muéstranos tu voluntad, Abba. Muéstranos tu camino, Señor, para que no nos d e v i e m o s ni a derecha ni a izquierda, Padre, sino que caminemos fieles en tus caminos, Señor. Que nada nos distraiga para que no a t r a c e m o s el plan que tú tienes para nosotros, Señor.